Buen día, Pali. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Buenas. Bien. ¿Vos? Bueno, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Eh, no pudimos salir hoy más temprano porque ocho y media de la mañana eh, casi, te diría que en punto, arrancó la segunda jornada por el juicio eh, sobre el femicidio de Mirta Fetter, que arrancó ayer, que no se conocía demasiado a través de la este, de la de la información pública, pero arrancó ayer con varios testigos y hoy continúa, va a continuar hoy. y mañana y ya después se va a pasar para el mes de octubre eh, contamos más o menos este lo que ha ocurrido eh, es un eh, se está tratando el eh, se está en realidad se está llevando adelante el juicio eh, de un hecho ocurrido el 7 de enero eh, Mirta Fetter eh, la encontraron el 7 de enero en su casa con un golpe eh, atrás del oído y eh, la policía encontró eh, a su alrededor de la cama una mancha grande de sangre. Ella terminó falleciendo el día 11 de, de enero de, de este año, eh, después de, eh, al día de ser dada de alta del hospital Lucio Molas. El tribunal que está llevando adelante este juicio está conformado por Alejandro Angaro, por Gastón Bulenaz y Andrés Solier, Eh, Andrés Aníbal Ullier, la acusación la hace eh, Cristian Casais y la querella, eh, en este caso, eh, la está haciendo la, eh, la Secretaría de Género y Diversidad de la provincia de La Pampa, de, del gobierno provincial, eh, a través de las dos eh, abogadas, Flavia Rubín y Silvana Abrán. Eh, a Agüera lo están acusando de... Eh, homicidio doblemente calificado por ser pareja de de Mirta Fetter y también por femicidio él está presente en el en la en la audiencia estuvo ayer se negó a declarar y hoy está escuchando atentamente y después voy a contar algunos detalles de, de lo que vi en, recién en, en en el ratito que estuve dentro de la de la audiencia Y lo que hay que remarcar es que esto, eh, esta situación de eh, encontrar a Mirta con un golpe atrás del oído y una, y una gran mancha de sangre... Fue eh, corroborado por el enfermero eh, Héctor Sander que declaró ayer y también dijo esto que había visto eh, a ella en es, con ese golpe atrás de atrás de la, de la oreja y la, este, lo, lo dijo adelante de, del tribunal. Finalmente, como decía, Mirta murió el 11 de enero eh, después de haber sido dada de alta. Eh, lo importante fue lo que pasó... Después que la encontraron a Mirta con ese golpe que ella había dicho que se había caído y finalmente le había confesado a la policía que la habían cagado a palos esas fueron las palabras que utilizó y esto fue corroborado por el médico eh, por perdón por el enfermero que declaró ayer esto es importante porque justamente lo que está pasando ahora en la segunda en la segunda jornada es que va a declarar la médica forense esto lo va a hacer más entrada a la mañana y va a contar que vio en el cuerpo de, Mir de Mirta, Fetter, Mirta Fetter cuando lo analizó. Y también ahora en este momento está declarando personal de la, de la Agencia de Investigación Científica de la Policía de La Pampa y dio detalles importantes de lo que vieron el día 8 de enero cuando ingresaron a la casa de Mirta y de eh, Agüera, que era su pareja. Lo que contó recién el, el, el policía que declaró es que encontraron esas manchas de sangre, que la mancha de sangre, según dijo el policía por el análisis que hicieron, fue a través de un impacto, o podría tratarse de un impacto con algo contundente, y esa y ese impacto derivó en que las manchas de sangre se hayan encontrado. En la cocina, en el, en el interior del baño... que estaba tapado eh, el pozo ciego con un con un este con una con un pedazo de de, de membrana este un pedazo de de cosa metálica que estaba tapado y en esas en esos lugares encontraron esas manchas de sangre que según dice la fiscalía eh, corresponderían a a Mirta Fetter esa declaración la hizo el el personal policial y también se detuvieron en un detalle en dos ladrillos que encontraron cerca de el, del baño donde compartían Mirta y Agüera y esa y en esos dos ladrillos encontraron sangre y un y cabello de supuestamente de una de, de una mujer porque eh, por el por la medida que tenían los cabellos y eso fue analizado en la en la agencia de investigación científica. Eso es lo que pasó hasta ahora. Eh, se, va, se va a conocer seguramente en, en, en unas horas el, la declaración de la América Forense, pero este detalle de haber encontrado uh, dos ladrillos con sangre, eh, sobre todo con eh, salpicaduras de sangre y un cabello, por lo menos un cabello es lo que encontraron, eso es lo que, que analizaron desde la policía. Un detalle a tener en cuenta es lo que vimos nosotros dentro de la, de la audiencia. Eh, no había medios más que Radio Carmes eh, y, la, y, el, y, este, y la, eh, la prensa oficial del Superior Tribunal de Justicia. Es un juicio que se puede ingresar, es un juicio público. Y el único acusado, que es este, esta persona Agüera, eh, todo el tiempo mientras hablaba el fiscal... y también declaraba eh, el personal de la Agencia de Investigación Científica, quería interceder, quería opinar, y hasta en algún momento como que iba reconociendo cada una de las cosas que se iban mostrando en la, en la pantalla con las fotos de la casa donde compartía eh, con Mirta Fetter. Todo eso pasó en este ratito, en esta media hora, y el juicio continúa. Va a continuar mañana y se va a retomar en el mes de octubre, el 4 y 5, y el día 11 está previsto que sea la última la última audiencia, y a partir de ahí se va a determinar cuándo van a ser los alegatos. Bien, Mauro. Sí. Ayer por lo que trascendió, eh, Agüera quiere declarar, eh, pero está esperando el momento, eh, según le aconsejó la abogada defensora. Sí, sí, mm. quiere declarar, y te digo, que vale, que por lo que yo vi, mm. es eh, como que tiene ganas sí. de hablar. Sí, sí, no sí. No sé, eh, por, eh, por supuesto que en, en el juicio se tiene que respetar el momento de cada persona que declara, y en mm. el momento de cuando lo acusan, cuando se escuchan a los testigos y demás, pero cada cosa que él escucha de lo que está pasando en el juicio, es como el que quiere decir algo. Es más, mm. lo paró, lo detuvo dos veces su abogada defensora porque no le permitía, no le permitía al tribunal hablar, ¿verdad? si en el transcurso de estas, eh, estas audiencias finalmente decide hablar. Y otro detalle que vi es que no hay ningún familiar de Mirta Fetter acompañando en este en este juicio. Uh -huh. Todas las personas que hay son eh, empleados de la de la justicia, la querella, el fiscal, el tribunal, eh, y el acusado con su defensora, además de Eh, la gente de prensa del Superior Tribunal de Justicia y nosotros. También es un caso que no pareciera que tendría demasiada relevancia desde lo este, desde lo mediático, desde lo público, porque no hay otro medio más que nosotros participando en este ratito de la audiencia. Bueno, eh, ¿dónde tenemos que estar, Mauro? Estamos eh, con Kermés. Eh, excelente el reporte eh, de ahí de la segunda audiencia del juicio, Mauro. No sé si quedó algo, sino gracias. No, no, no, nos reencontramos cuando sea, Pali Bien, eh, gracias Mauro Hasta eh, luego